Thank you. tarde tardes, noches, nuestra América. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de Letters Sermón por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel Menizabal y me acompañan Patti Mayonís y quien se acaba de sentar en nah. su silla, el señor Tristán Basile, salvado por la campana. necesario comentario. Eh, ¿Cómo les va? estamos más joven, Tristán Basile. Está más joven, sí. Me corté el pelo y la barba, no hace falta decir dónde. En super, super, super uñas y super, y super corte. corte Sí, al revés Super corte, super y, super corte super y super uñas eh, Bueno, es verdad que... ¿Hoy fue eso? No, no, fue hace dos, tres días ¿Es ¿Te sentís que estás más, más joven? joven? Me siento más joven ¿Te sentís más limpio? Me siento más lindo No <risa> era <Mentira>. la pregunta <risa> Está bien No, estoy no, no, limpio ¿Puede autoestima bien. no viene Sí, mal. sí, por supuesto Estoy limpio porque me bañé Pero viste que cuando... Te cortás el pelo Sí, sentís como más despejada Igual, sí. la cara sí. sí, sí, sí Vos también te cortás de la barba no, no ahora, pero... Hace como un mes Bueno, no pero no lo comentamos la... al aire sí, sí. No estás con la Ya, ya está acá otra de... vez Ya está volviendo Tiene la... Sí, la forma del bikini la... <risa> la... <risa> El náufrago <risa> Vuelve Wilson <risa> Eh, hablando de Wilson, no tiene nada que ver, yo vi un montón. Sobió un montón, no, hablando controlado. de Wilson. Sí, sí. <risa> hablando de naufragar. No, hablando de naufragar, el agua. Un océano de cantidades, agua. Cantidades eh, innecesarias de precipitaciones sí. han caído en la zona metropolitana uh -huh. y han causado eh, estragos y anegaciones. Sí, y unos truenos tremendos. Unos tremendos truenos Se han vivido eso de las 10 de la mañana Unos tremendos truenos Yo me asusté, estaba durmiendo como corresponde Y me asusté Me desperté así dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Yo me desperté con uno también, con un trueno Lo cual es raro, pero fue muy fuerte Y el nivel y la duración del retumbe Un minuto Estás, me he dormido igual Ese que arranca como... Seguro duró menos Hay uno que arranca como tranqui Y hace como un ciclo Que avisa <risa> <risa> arranca con un como, como una guarda, moto. Guarda, que vengo. Y vieron hoy también creo que todos hablamos con diferentes gentes de, de los ruidos de las tormentas hoy porque fueron tremendos. ¿Les dan miedo las tormentas? A mí me gustan un poco. A mí cuando era chico me da miedo y ahora me gustan. El ruido del rayo, quería decir, a la distancia, un rayo lejano se escucha con retumbe y con una cosa que toca grave. Pero un rayo muy cercano es un latigazo seco no sé si sea... no. Y no tiene más que eso, sin retumbe eh... Es impresionante como se escucha un rayo muy cerca El sábado pasado cuando veníamos al programa de radio sí. En la autopista se veían muchos, muchos rayos cayendo En zonas aledañas a La Plata Y da un poco de miedo estar en un lugar fuera de una casa eh, En una tormenta sí, sí, sí, Cuando supuesto. estás en tu casa tranqui como que no pasa nada Pero si hay no una tormenta ¿no? Claro, tal cual no la lomo por ejemplo. Pero cuando estás en la calle y se larga una tormenta así no, feroz, no. tenés es que como... estar adentro de algún tipo de jaula de Faraday. Sí, pero, un auto como, como el Plaza lo es. Pero el auto a mí no me da mucha confianza para el. A mí el auto me siento pasivo. Es antiintuitivo, ¿no? pero no, te, barra, ¿no? no vas a morir por un rayo. No, por un rayo un no, pero empieza a granizar. Nada, bueno, sí. <ríe> Y se <ríe> ahoya. Bueno, no sé lo que o sea, lo único Te puede no... los vidrios eh, No es eh. muy seguro tampoco No, el miedo es que te caiga un árbol encima o una pared O También. que suba el agua y te o lleve que sube el agua y te lleve Y te, y te, entres, te ahogues Bueno Son maneras de un morir Un en mal un lugar en un para temporal. ahogarse un auto Está todo lleno de palancas Uno se empieza a trabar y enredar con las palancas Qué bajón no horrible, horrible Bueno, cambiamos bueno, el tema Sí, hermoso el tema Eh... <ríe> Está pasando algo con este programa y la lluvia. Sí, sí estamos señalados. Todos los sábados. Tenemos una llueve? mufa, tenemos que hacer algún tipo de antes brujería. Antes era los jueves, antes era los jueves. Tenemos que hacer algún tipo de brujería. Como la macumba esa que apareció enfrente de una escuela en 44 y 20 y pico, ah, no, con una una gallina con mm. unas, unas flores, una gallina muerta, podemos traer eso a Olga. No, sería la primera macumba de Olga, seguro que no. La, la pero... macumba siempre sobre alguien o para alguien, no sé si para la lluvia. No, pero hay brujerías para la lluvia Sí, la cruz, la cruz de invertida la, la cruz de sal invertida Pasa que la tenemos que hacer acá arriba Tipo acá en el eh, dentro bueno. de, de Radenauta Cos, Acá en la mesa hay cosa más rara que una cruz de sal también Así que Bueno, si valería. quieren la hacemos hoy Debe haber otras Otras, sí, hay que buscar Lo que pasa es que cómo hace para que la brujería ¿Alguna tenga Alguna oración de Una ver? Eh una duración semanal. Y no hay que hacerla siempre. Hay que hacerla cada sábado. Y hay que hacer... Todo lo que es brujería y creencia, viste que hay que repetirlo. Es poco sistemático. Claro. Tenés que tratar de repetir el ritual. Bueno, si los oyentes y las oyentas y las oyentes saben acerca de... Eh, brujerías varias. Brujerías varias, sobre todo para impedir... No es que estemos en contra de la lluvia, pero sí que que nos dé una tregua, un toque. Un poco que ya nos cansó que está programa tenemos consin... un clima de esta característica. Una oración contra la lluvia. A ver. arzobispo de piura.org. Una oración en sentido, en sentido religioso o en sentido lingüístico. Una oración en sentido lingüístico sería que no llueva, punto. Punto, Sujeto, punto final. Cásito. La otra es meter un papelito que diga que no llueva los sábados El al freezer. freezer. Ah. Si a la lluvia, la lluvia. <ríe> Nieva. <ríe> hay que ver, hay que ver. Ah. ver la oración. Y pasa que vale para Perú nada más. Ah. Porque ah. habla de Perú, En el norte de Perú. Bueno, ah, podemos cambiar el, podemos te, cambiar la, la geografía. Te pedimos de todo corazón que nos concedas la gracia un tiempo tranquilo y sereno, que cesen las lluvias destructoras. De modo que las poblaciones inundadas regresen a la vida normal. Pero esto es una gacetilla. Los campos se pueden recuperar de las cosechas si tengamos en las carreteras un tránsito seguro. y Contacto en las de faenas, prensa. En las faenas en el mar, normalidad. Danos entraña solidaridad y caridad para que podamos socorrer a los hermanos damnificados. Es una... Declaro. Sí. Es, es una... un pliegue de reivindicaciones. Sí. Acoge, señor Jesús, nuestra plegaria, como tantas veces ha respondido positivamente a los ruegos. Parece señor juez. Escala, a un ministro de tu pueblo enrogativa Atentamente el pueblo del norte <risa> de del Perú. norte de Perú. Bueno, decía que si les oyentes tienen alguna macumba, brujería o hechizo para detener la lluvia, avisan. Nos pueden comunicar, nos pueden comunicarse con nosotros <risa> a nuestra redes social. Que este chico. Que son Se pueden comunicar vía Twitter @letercermont, por Facebook también letercermont, vía Instagram nos pueden mandar un mensaje directo. Y si mm, al teléfono de papel de Radionauta no, no. 451-6917. Es el número de la atiende nuestra productora, Anita Lorenzi. ¿Qué va a decir? ¿Radionauta? Sí, Anita Lorenzi está en la producción ejecutiva el señor Guido Roscoña en la operación técnica. Y tenemos como cada sábado un programón. En este Ajá. caso, bendecido por la presencia de nuestro columnista sobre rock platense, el señor Luciano Laitó. Que va a estar haciendo un repaso de una de las bandas más icónicas de los últimos tiempos en esta ciudad. Una de las bandas más icónicas y quizá menos... Eh, ¿Menos valorada? No, sí, su subestimada o, o con poco despliegue. No, no sé no, cómo decirlo. No llegó al mainstream. Claro. No ha llegado. Tuvo su momento igual, sí. Se tipo 2008, 2010 y después... No sé si fue porque dejaron de, de tocar tanto o hay como una como una tregua mm. y ahora yo creo que las nuevas generaciones la, la conocen de nombre, pero no la han visto o es, Sí, es una banda que no explotó. Hablamos de, de Señor manera. Tomate, Señor ¿no? Tomate. Eh, que va a estar a través de todo el programa. Sí, que abandone, eh... mm. que abandón y que no. tiene además la particularidad de que cuenta entre sus filas con un personaje muy muy pegado a la historia del rock platense oh, con eres? una no, característica impresionante <risa> que tiene un chiflido cultural por no encontrar mejor definición técnica para, para nombrarlo gutural. el señor llaman Herrera se está exiliado que está, se fue al, ¿no? al bolsón está en el sur Así que vamos a estar pasando canciones de Señor Tomate Y vamos a tener la voz eh, de Luciano Laitó Y de la lideresa de Señor Tomate <risa> Tenemos un concurso de imitaciones de llama Herrera <risa> Habría que hacer Claro, tiene que hacer un no. concurso de invitaciones. Tiene, 30 segundos yo, de fama. Si ¿no? hay gente que no tuvo la chance de escuchar en vivo a Yama Herrera, ya sea en el Señor Tomate, como en sus eh, diferentes proyectos. O colaboraciones o incluso apariciones en el escenario con Guacho, por ejemplo. Sí. Eh, se han visto muchas veces. Chillando. Es un, es un instrumento caminando. Sí, es, utiliza su caja toráxica ¡Mua! como un <risa> instrumento más. Y es muy espectacular. No, nada que lo que estoy haciendo yo. Pero... No, no. Todas las personas que no lo escucharon nunca, que son aparte todas las personas que lo están escuchando, no tienen la más mínima idea de por qué estamos haciendo ese sonido. <risa> está muy lejano a lo que hace que se llama la rueda. Sin embargo, bueno, capta hay un poco. Hay algo, hay un aire de familia. <risa> oh. ¿No, ¿Está en YouTube? A ver llaman. Sí, sí, está en YouTube la, el sonido la gutural. La vo voz gutural, creo que Creo que... Es un sonido que hace desde el estómago sí, Y sí. no desde las cuerdas vocales Es una cosa impresionante, la verdad Muy, muy recomendable Búsquenlo y busquen su disco porque también está muy bueno La imitación deja mucho que desear Sí, y llaman a Herrera Que estuvo participó de la, de la producción de varios discos, por ejemplo Del de Matón, Policía Motorizado sí. Y, y Polly, que también es un personaje hermoso. impresionante y hermoso del rock platense. Que tiene una voz muy particular. Que también, también tiene una voz muy particular. Y, ah. bueno. <risa> y seguimos en eh, talento argentino. <risa> bueno, así que... marley <risa> sí. Eso es lo que va a pasar en el día de la fecha. Que está el canto cultural Bueno, eh, ¿cómo vienen sobrellevando todos estos cambios climáticos eh, a nivel Banco Central, a nivel acuerdo con FMI. Extraño a Toto Caputo. Sí. No dijo nadie nunca. Que de los pocos funcionarios que en el apodo y no un nombre. Toto el breve. Toto el breve. El Messi de las finanzas. Messi igual en la de Champions la League. Sí, sí, así no fue como Messi. En la Champions League. Qué maestro. Bueno, vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando también de el panorama internacional, porque... Ah, tremendo. ¿Cuándo son las elecciones de Brasil? ¿Mañana o no, el otro no, domingo? No, no, el 7. Next Sunday. Ajá. El 7. Hoy sí. una movilización enorme de mujeres en un montón de ciudades y puntos de Brasil en contra de Bolsonaro con ah, la consigna El No. Sí, mira. O algo así. Hasta Brasil, Madonna claro. se sumó. Se sumó Madonna, se sumó gente del mundo artístico brasileño, tipo Anita la Reggaetonera y otra gente. Anita eh, la Reggaetonera. Anita la Reggaetonera. Eh, y está, está teniendo mucha, mucha masividad Bien. La verdad es que el personaje ese es una cosa detestable Hubo marchas medio fascistas Jair Bolsonaro, tremendo Hubo, eh. hubo marchas en el sentido más estricto de la palabra Gente sí, sí, sí. Marchando, marchando, desfilando con ay, ay, ay. Eh, El torso desnudo El torso desnudo y, y disfraces No disfraces, sino vestimentas marciales, militares Parece que está teniendo algún tipo una de chance negra. el el archienemigo de Jair Bolsonaro que es Haddad, Adachi, Fernando Adaggi. <risa> viene viene bien, viene bien, sí. pero bueno, no sabemos qué va a pasar Brasil es una caja de Pandora. Sí. Todo ¿Cuál? el una mundo se que um, si llega al balotaje, al balotaje, ay, <risa> cuáles son no las gana. reglas, las reglas para un balotaje en Brasil, no, las mismas que acá. 40%, 450. 45, Las desconocemos. Si algún, o algún oyente nos puede desasnar en las reglas del Balotage de Brasil, será bienvenido. Eh, vamos a arrancar este programa escuchando una canción del señor Tomate, como va a suceder eh, durante todo el programa. Tenemos que canción, la, es la que está efectivamente... ¿Señalada? La que está anunciada Bueno, vamos a escuchar de eh, el primer EP de Señor Tomate Grabado en el verano de 2004 Solo un año después de que la banda comenzara a tocar 2004, eh, mira Sí, es un, una canción en la que ya se percibe El sello distintivo de Señor Tomate y de Poli eh, Como compositora con eh, Contando dramas cotidianos uh -huh. Con franqueza y humor Esto lo dice eh, Luciano Laito. Ah, creí sino? que estabas improvisando no, sobre el señor no, Tomate. No, no. Era eh, Víctor Hugo Morales. <risa> ¿De, qué ¿De, como, ¿De qué planeta veniste? Me quedé callado. ¿De qué planeta veniste? De... de la banda, ya se percibe el sello <risa> distintivo de Poli. Vamos a escuchar de la fruta desquiciada la canción Hormiga de señor Tomate. Fue Toto Caputo eh, No a Rio de Janeiro otra vez Sino que esta vez se fue no Del sabemos. Banco Río? Central Vamos a escuchar A Duhovne A Nico A Nico Duhovne Sobre Caputo y Sandleris Desde Nueva York Está muy agradecidos por los dos años y medio Más de dos años y medio De intenso servicio al país Que ha prestado Luis Caputo lo segundo es que esta noticia no es una sorpresa, el presidente del Banco Central ya había expresado hace tiempo al presidente su deseo de dejar la posición, eh, por lo cual Guido Salmeris, que es el nuevo presidente del Banco Central, venía trabajando con el equipo del banco, con el vicepresidente camionero y con las líneas técnicas en lo que va a ser este, su línea de trabajo, que seguramente dará a conocer eh, en breve. Eh, quiero manifestar que conozco a Dios Andrés desde hace muchísimos años trabajaba conmigo en el ministerio eh, lo considero una persona eh, brillante eh, preparada para ejercer este cargo con una enorme solvencia enorme solvencia un solvente Estaba pensando en el azúcar. Tiene una enorme solvencia. No, la, la sal. La sal. El Messi de las finanzas, que jugaba en la Champions League, fue expulsado del equipo que ni los más fanáticos del macrismo se animan ahora a mencionarlo. que ¿Quién escribió esto? Eh, ¿algún la, la página 12. de... El Luis Caputo abandonó la presidencia del Banco Central Luego de una gestión de 103 días de servicio al país Y gesto patriótico, como dijo Macri Porque dijo que él no quería ser presidente del Banco Central Pero aceptó por el país Gracias Toto eh, la, más pero, breve, tanto, sí, sí, la más breve gestión del Banco Central en 28 años eh, Dejó la inflación Y así como también la tasa mensual más elevada en casi 3 décadas se fue reemplazado por Guido Sandleris. Mano otro, derecha, otro de italiano. Están ocupando todo. Tremenda es la universidad. Sandleris de Charlie. <ríe> Mano derecha este Guido Sandleris del el ministro de Economía Nicolás eh, Duhobne y proveniente también, como decía Pati, de la escudería de la Universidad de Italia. ¿Tiene una escudería de automovilística para correr en Fórmula 1? No, de economistas. Ah, okay. Quien Pero en fuera... autos La Universidad de Tela ah. Tiene una exposición de autos mira Y los, los autos bueno, esos que se hacían Los autos que hacía Siam la empresa de Siam claro. de Tela. Tiene ahí heladeras, tiene un par de cosas en exposición Quien fuera el ministro de la deuda Y luego pasó a ser el mesa dinerista Principal del Banco Central <risas> ¿Qué es eso? ¿Qué no. es un mesa dinerista? La claro verdad que no sé Se va del gobierno el día después de que el presidente Mauricio Macri buscara reconquistar Wall Street Y antes de cerrar un acuerdo con el FMI. ¿Para ustedes está planeado que él renuncie ese día? Para mí fue, y voy a citar la palabra que usó Clarín, un desplante. De Toto Caputo hacia, Toto Caputo hacia el gobierno. ¿Hacia el gobierno? Un Para mí se calentó, no sé, estoy inventando una cosa que no tengo una ni idea. Interna. Para mí se calentó con Marquitos Peña y hizo el desplante. ¿Sí, sí, ¿Hacer un desplante? pero Porque supuestamente ya sabían que iba a renunciar. Eso Vaya dicen. que lo dicen. El tema Pero claro, el tema es el día que eligió. Y eligió el día del paro. Por eso, sí, ah, un complejo. Paro complejo. general, cuarto por lo general, que también fue algo que pasó esta semana. Ah, y que pasó medio desapercibido, ¿no? Entre, entre todo lo que Tanto pasó. Tanto quilombo. Eh, ni un paro general. No, igual no pasó desapercibido. No, no, no. Digo, pero justo... No abrió nada, la era renuncia, como... No no, no, no, no quise decir que no tuvo repercusión. Dije que eh, estuvo la renuncia de Caputo, el nuevo acuerdo con el, eh, con el FMI, sí. y que como que en ese marco, no sé. No fue la, la única noticia de la semana. Claro. No, pero para mí, a diferencia del anterior, eh, fue, fue, más fue más contundente. Sí, sí. Parazo. Sí, sí, fue paracho. Acá la información que tenemos es que la interna fue con Dujovne y que fue el mismísimo FMI que asumió la presidencia del país hace un par de meses, eh, quien le bajó el pulgar a Caputo, lo cual explicaría ciertas sonrisas complacientes y cómplices de Madame Lagarde con Macri. Mientras negociaban y charloteaban en Wall Street Obsceno todo lo que involucró Macri en, sí. en Estados Unidos, en la ONU, en, en la negociación con Lagarde Obsceno Macri okay. confirmó la influencia del FMI en los cambios del central al decir que Sandleris le genera confianza a Lagarde Le genera confianza, sabes ese pibe? Dijo Lagarde Y que ella está contenta con la designación, sí, eso dijo Lagarde Bueno convengamos que este chico el Salieri de Charly sí. ya estuvo en en el gobierno en la alianza en el 2001 fue parte del equipo que estuvo con esturce negra haciendo el megacanje así claro. que claro. tiene un historial interesante como varios Segundo de los, de, los de cambiemos sí sobre todo de la de la mesa económica si sí. bueno y Twitter llegó al Banco Central también por supuesto también en la noticia de la semana como es esto como en realidad es una fórmula de que ya había intentado el gobierno de Cambiamos con Lucas Liag Así es. como vicepresidente del, del Central. Y ahora, en este caso, es esta chica... Verónica Rapoport. Verónica Rapaport, Rapoport. Que también es vicepresidente y también es una tuitera empedernida. Ah, bueno, sí. tuitero también Nico Duhovne. Y el sí, mismo Santleris, no? panelista de... Sandrelli no había pedido billetes de 10 sí, sí, con la imagen del Diego, sí, o sea, sí, sí. única política de Sandrelli que vamos a apoyar, por supuesto, con unanimidad. Lo que pasa es que esta esta chica señora eh Est había estado bromeando sobre las designaciones que habían surgido después de la, de de la devaluación. ¿Se acuerdan? Esa ese fin de semana de crisis. Sí, que, que dijo... Estuvieron en, en Olivo como 48 horas sí, sí, definiendo viendo, sí. ministros, qué sé yo. Sí, el no. Ella tuiteó como, ¿cómo puede ser que que designe gente para empezar a trabajar el lunes y les pedían, y... ¿qué le hacen? ¿Les piden una una política cambiaria que la, la arman mientras están yendo a tomar el cargo? Bueno, se, se burló, ella es macrista, ¿no? Se burló un poco de los métodos. Y ahora la designaron a ella también, así medio, medio de sorpresa. y Escupió ella, para arriba. Claro. Pero ella estuvo pilla porque borró su cuenta de Twitter. <risa> Directamente. Directamente. Así que no hay, más allá de esa, de esa captura de pantalla. No puede ser troleada. No puede ser troleada. Bueno, asumió Sandleris y el dólar se fue a la goma de vuelta. Que parecía sí. haberse semi-estabilizado alrededor de los 38 y ahora anda coqueteando con los 42. No, lo gracioso es que uno, o sea, desde la última grande evaluación, el dólar se mantiene alrededor de los 39, 40, 41, uh -huh. que no nos parece tanto movimiento después del, de que pasó de 25 sí. a 40, sin embargo es un montón, o sea, son como 3, 4 pesos de 38, sí, 41, y es como, ah, bueno, está más o menos ahí, pero no, eh, es un montón. Sí, y, se, y supuestamente el Banco Central no va a intervenir Excepto que llegue a 44 Claro, tiene una flotación Pero eso significa que va a llegar a 44 <risa> O sea, una, ya anunciaron que va a llegar a 44 Una flotación entre que es 36 y 44 ¿Cuánto está 44? Más vale, sí. no, más va, a a no va a llegar nunca más Esa es la franja en la cual eh, no puede intervenir el Banco Central Para para mantener el, el Yo precio Yo creo que de acá a marzo llega 50 tranqui Pati Predicciones, que ah, viene no, no. Vengo, envalentonada con las predicciones. Y vengo bastante bien, así que tómalo y no déjalo. ¿Cómo sacás tu libro? Orange Pati. Pero Patti tengo, que, tengo que encontrar algún tipo de, de explicación ancestral que me, que me sustente. Eh, sí, tengo que ver ahí. Algo bien. por el lado del sur. Yo creo que podría una, una montaña nevada en la etapa de tu libro. ¿Cómo, cómo los silbidos Llaman Herrera hacen que yo <risa> entienda el futuro? ¿Cómo? <risa> Bueno, eh, pasamos al plano internacional porque eh, el presidente de Bolivia, Evo Morales, estuvo en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, y tuvo un discurso muy crítico contra el presidente Trump y la en general la política exterior de Estados Unidos. Vamos a escuchar a Evo en Naciones Unidas. Cada vez que Estados Unidos invade países, lanza misiles o financia cambios de régimen. Lo hace acompañado de una campaña propaganda de propaganda que reitera que es a nombre de la justicia la libertad la democracia los derechos humanos o por razones humanitarias. A Estados Unidos no le interesa el multilateralismo. Si así fuera, no se habrían alejado del Acuerdo de París o del Pacto Global de Migraciones. No lanzarían ataques unilaterales ni decisiones como declarar ilegalmente a Jerusalén como capital de Israel. Estamos convencidos de que es un imprescindible debatir no sólo sobre los efectos, sino sobre todo acerca de las causas estructurales de los conflictos bélicos, sobre las verdaderas motivaciones de los quebrantamientos de la paz, la seguridad y la justicia internacionales. Ese desprecio al multilateralismo está motivado por, un, por su afán, por el control geopolítico y la apropiación de los recursos naturales. Escuchamos a Evo Morales eh, este miércoles, que estuvo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y abogó por consolidar un mundo multipolar con reglas comunes. En un feroz discurso anti estadounidense... <risa> Eh, eh, sobre la banca la no proliferación de armas de destrucción masiva Está más solo que loco malo en el Consejo sí, de Seguridad sí, de la ONU sí. Tenemos que dejar un mundo más justo y más seguro a las siguientes generaciones Y juntos consolidar un mundo multipolar con reglas comunes Bien. Dijo en la mesa que compartió con sus colegas Donald Trump de Estados Unidos, Emmanuel Macron No son sus colegas, son sus pares son de otros sus... países Son sus... No, son colegas también ¿En dónde trabajan juntos? Tienen el mismo trabajo Tienen el mismo en trabajo el bueno. colega no es el que trabaja con vos, es el que tiene el mismo trabajo. Somos, Martín somos, tres, somos colegas de Perú y la primera ministra Teresa May del Reino Unido. Eh, y no es que fue un discurso donde estaba solamente Evo y nadie lo escuchaba, como suele suceder. Estaban <risa> en, no, en estaba la Ronda. En no, estaba al lado, a, a pocos metros de Donald Trump. Que puso ponía carita Sí, recordó el rol de Estados Unidos en la defensa del régimen de Estados Reza Palevi en Irán hasta 1979, la invasión a Irak en 1990, el fin de eh, Gaddafi en Libia Aguante, en Gaddafi. 2011 y la guerra civil en Siria que ya lleva 7 años ¿Podemos lanzar o es demasiado peligroso el concurso internacional de imitaciones de Evo Morales? Bueno, <risa> bueno que... Yo que creo que Habría que presidente... esperar a la próxima oleada <risa> de gobiernos populares capaz que nos el reloj de derecha. Qué grande Levo con su chaquetita. Qué grande Levo. En qué Estados grado Unidos, notorio su segundo idioma, eh, A Estados, Estados Unidos empezando. no le interesan los derechos humanos ni la justicia. ¡Toma! ¡Toma! Si fuera así, firmarían los acuerdos internacionales de protección de derechos humanos. No abandonarían el Consejo de Derechos Humanos y no separarían a niños migrantes de sus su familias ni los pondrían en jaulas. Además, esto lo dijo después de que de que Trump Donald Trump Eh, volvió a sacar de, de la galera la idea de que de la, de, de la doctrina donde dice que supuestamente América el, el tiene que ser tercero. un solo país. America. Ah, mira Dale. Dale. la repatriación de Qué América Latina para la Gran América. ¿El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Por si no lo saben. Yo no, no sé. Tiene 15 países miembros. Tremendo. China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos tienen poder de veto. Por ser miembros permanentes sí. Esto todavía sigue desde... El Consejo de Seguridad de la, la ONU no sirve para nada y después sí, giran, Que terminó la Segunda Guerra Mundial sí. Sumaron a Rusia Y después giran países China. intrascendentes Sí, los miembros no permanentes, los, los, los, los chupibes. Ah, claro, y, y, y es como, su única capacidad es hacerse fumar los discursos por los miembros <risa> permanentes. En este caso está formado por Polonia, Guinea Ecuatorial... Claro, Guinea Ecuatorial, opinando... Bolivia, claro, no Perú, Costa de Marfil, Holanda, Kuwait, <risa> Etiopía, Kazajistán claro, y es una, Suecia. Es una, una es desigualdad es tremenda. Una burla, es una burla, Guinea Costa Ecuatorial... Holanda... Costa de Marfil es un chocolate... No, ¿y Holanda? ¿Qué, ¿Cuánta gente tiene? 30, persona. 30, Holanda, 30 personas. Son 30 personas. Está Marroca, está Capge, está Holanda. <risa> Butter, Toffee. Belfort. Bueno, Rodecia en el momento Rodesia fue un país. fue un país. No, no oh. así Tita. No así Tita. ¿Qué prefieren, Tita o Rodecia? Rodecia. Rodecia, no, no, ninguna. Ninguna dice, no es lo una lo lo opción. ¿Qué preferís, dije? No, el eh, eh, rellé la consigna. Yo creo que prefiero la tita porque es más a limonada. Ay. Es mucho sí, más, bien, a más a limonada. Me metiste una contradicción. Yo creo que elijo <risa> el hijo la rodecia porque es más grande. No, yo siempre elijo la golosina que tiene lo blando que hacia lo duro y la rodecia más blanda. Pero el relleno es más de vainilla la, la de le falta un limoncito a la rodecia. <risa> no se puede tener un limoncito hardcore, rabusino. La, la rotita podemos ganar. La tita. La, la titecia <risa> Che, lo vieron a Donald Trump Iniciar su discurso en la ONU no. Diciendo, no lo vieron, fue increíble Dijo, que era el mejor presidente la, Mi gestión en dos años Hizo más que todas las gestiones Anteriores en la historia de los Estados Unidos ah. Y se desató una carcajada generalizada <risa> En los demás Presidentes del mundo que lo estaban escuchando Y el chabón miró, se rió Y dijo, bueno, no esperaba hacer reacción Pero está bien Tremendo, no una humillación sí sí, sí, sí, sí, la gente se cagó de risa Se le Piensa. cagó de risa, pero aparte los presidentes se le rieron sí, sí. Los, colegas. los colegas Tremendo Bueno, Esto fueron las noticias del Tierra del Tercer Mon Queda una más, pero la vamos a escuchar después de esta canción de Señor Tomate Elegida por Luciano Laitó Gracias, es Luciano Del segundo EP de la banda eh, Seguramente de aquí salió parte de la idea de ponerle el mote de folk psicótico Así es como se mm. denomina el Habitualmente, eh, o se categoriza, se taguea a señor Tomate, eh, folk psicótico, psicofármacos y rock and roll. ¿Por qué rock, folk psicótico? Después queremos explicaciones de esta afirmación. Sé, muy medio pat pato y rock and roll. Patologizada. Patologizante. Medio patologizante. <risa> folk psicótico. Esta canción tiene un videoclip, puede ser, no sé por qué Lucho entró fue. fue. ¿Se ¿Doña fue, Doctora? Fue. Creo que tiene un videoclip Doña Doctora. No lo... No he visto mucho videoclip. un videoclip Doña Doctora, Lucho? No está escuchando. No, dice que no. No he visto mucho videoclip hay de Señor Tomate en general. Es que no hay mucho. Ah, está bien. Pero está bien. creo que Doña Doctora tiene. Pesa lo que dice Luciano Leito. Júbilo y sorpresa es el disco del año 2005, la canción Doña Doctora del Señor Tomate. web radio la pulseada la revista del padre cajade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 Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona Y eso es un delito Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho Contás con nosotras Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la sala select del pasaje Ardo Rocha. 50 entre 6 y 7 en Facebook e Instagram Videodromo Proyecciones festival Somos Sevilla El sábado 29 de septiembre Otro Viento llega a la Casa de Santa Cruz En 1 entre 62 y 63 Para seguir agitando la autogestión Estarán tocando Les manijas percusión y simbiosis Desde temprano feria, volar en vivo Y expo de fotos Les esperamos para compartir baile, música, comida Y bebida a precios populares Facebook Colectivo Cultural Otro Viento el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta 106.3 Alan Pauls dijo No soporto el lenguaje inclusivo Van a pasar sobre mi cadáver Antes de que yo diga todes Todes dijo. A partir de la publicación de Trance Un glosario en el que muestra su identidad Como lector, el escritor argentino Explicó Por qué cree que la comprensión está sobrevalorada Dios santo Habló sobre el gobierno de Macri y también sobre su impostor en Twitter. ¿Tiene ¿Sí, un impostor en Twitter? Sí, sí. Ah, no no, no, no sabía Yo lo he, lo he visto sí, lo años. he visto, sí, sí. Habla como él. Como hace ¿Y está super... bueno? ¿Lo hace bien logrado? Y es como medio intelectual. No sé, como tiene algunos... Eh, clichés. Sí, algunos clichés de Alan Paul, que tampoco es un personaje... Muy interesante. <risa> ¿También? <risa> ¿También? Claro, te te te, conozco la Todos conocemos la personalidad de Alan Pauls, bueno, vale gracioso su fake, no, no. No funciona así, pero Para los y las dis para les distraídes, es el hermano de Gastón Paul. Sí, sí. De, de, el, el, clan, el, Pulse. Clan Pulse. el Clan Pauls, el Clan Pauls. Eh, y tiene algunas cosas Anita bastante Pulse, lindas escritas, eh. Nicolás Pauls. Eh, Dona Pauls. Gastón Pauls, Tonga. Y este Alan Pauls, que es el más el que, menos toma, el que menos toma de todo, quizás. Ya que hablamos de cambio en las maneras de expresarnos, le quería preguntar, ¿qué opinas sobre el lenguaje inclusivo? Le preguntaron a, Gasto a Alan. A Alan. Y el Alan dijo, ¿todes decís eso? Sí, yo no lo soporto. Van a pasar sobre mi cadáver antes de que yo diga todes. No. Me parece que no es ahí donde la lucha va a producir resultados. Por supuesto, adhiero totalmente a la causa, pero me parece que es un concepto un poco ingenuo de la lengua o un concepto un poco ingenuo de cómo las relaciones de fuerza y de dominación se inscriben bla, en bla, la bla. lengua. Además, digo, pensando en eso, no me gusta como solución tampoco la arroba. ¿No es el arroba? Bueno, sí. yo podría yo pondría y todis, no ah, sé, pero, alumnis, ah, pero, la y de unión. Ni siquiera está pensado, me parece. Ah, bueno, sos un boludo. Pero, pero está proponiendo poner todis en vez de todes y está recontravardeando Y a ver, dice, ni siquiera está pensado. Chupame. En todo caso, yo haría un gran congreso <risa> para discutir estos de ¿Pero Para pasa? discutir bien a fondo, <risa> políticamente y lingüísticamente. <risa> yo ni siquiera digo todos y todas cuando hablo. Digo todos y me parece que es obvio que es un genérico no sea, y boludo. que no son hombres a los que me dirijo. Por ahí lo doy por sentado, porque sé que no soy machista. ¡Cierto, nah, no cerramos más, más machirulo progre no se consigue. No puede ser. Porque yo sé que no soy machista, y creo que lo que voy a decir a continuación, después de haber dicho hola a todos, va a quedar claro. Me parece como si de repente todos saliéramos a la calle con remeras que dijera I love feminism. porque qué estaba en inglés? Lo puedo hacer, pero puedo... Pero creer que eso va a producir una transformación Me parece que la lengua es mucho más compleja Más maleable Si es maleable entonces dejalo de decir todo de la a ver Haberte comparó hablar con una remera Estarado Si hay estructuras de disparidad o de desigualdad Están en otro lado No en la marca gramatical del masculino o femenino Bueno Un ¿Qué gomón, un Pero... goma Qué imbécil Sí, muy muy arrogante Pero aparte, claro no. Muy arrogante, aparte Eh, me parece que está poco pensado o sea el chabón nunca leyó nada sobre el lenguaje inclusivo no. se vino a enterar ahora y dice no está nada pensado no. buenísimo es y el nivel de arrogancia aparte la respuesta la solución es un gran acuerdo pero aquí <risa> es un viejo <risa> se reúne la radical. radical con toda esta gente y en una jornada de debate ¿Nos solucionamos de nos ponemos de acuerdo chicos Falta, falta que hablemos más entre nosotros Qué Bueno, hay comentarios en las redes sociales obvio Que si bien pueden estar de acuerdo con Alan Paul No por eso van a dejar de descansarlo <risa> <risa> bien, La, gente, no, bien, la gente que lee literatura argentina ¿Lo conoce o más o menos? Sí, sí, es así. conocido ¿Es conocido? Eh, Al señor acá, a Guido Rusconi que es... Guido Rusconi que es igual a Pedro Mayral ¿Qué? ¿Qué <risa> ¿Qué <risa> otro, otro escritor argentino es Me acabo Mayral. de dar cuenta Otro Guido, ¿vos has leído alguna novelita De Alan Pauls? Historia del historia llanto del... Creo Yo leí, que que yo llanto leí también vez. esa Es la, la de Página 12, Chiquita Blanquita Sí, está bien Alan Pauls del catálogo De la escudería Anagrama sí, sí. Yo eh, Estaba leyendo uno que lo dejé por la mitad Porque tiene como 10.000 hojas Y ahora no me acuerdo como se llama Algo del amor No, no sé, eh, no sé. El, amor en, el amor en tiempos de cólera ¿Historia? No es ¿no no, una historia mujer. de historia del pelo. historia de? A mí me, me pasa que me lo confundo con Juan Forn, pero Juan Forn es el triple de capo. Lo cual no quiere decir nada porque es bastante imbécil, Alan Paul. Pero... Te lo confundís medio porque sí. Porque tienen nombres cortos. Juan Forn, Alan Paul. El pasado. Y porque no también están... No era el amor, era el pasado. ¿En una los dos? O no, estoy flasheando, no importa. No importa. Bueno, tenemos comentarios en las redes sociales como Claudia Piaggio. Que dice, los felicito. Cuanto más digamos no a los ignorantes, más rápido se van a terminar. Tranquilo, propone un exterminio diciendo no. Tranqui, tranqui. Mauro Díaz dice, ya lo dijiste. <risa> es lo que dijo Malo. Que... Dijo todes. O sea, no voy a decir dijo, todes. No. ¿Cuántas su veces dije chiste? cinco sin encontrar el último cinco? <risa> ya lo dijiste, igual no saben poner en la sociedad, va a durar poco. Y aparte, ¿quién carajo serás, no? Todo una incógnita. ¿Qué <risa> <risa> Dénle los 2000 dólares a Mauro Díaz que... <risa> toda una incógnita tiró. Bueno, Diego Ironcito o Ironcito lo cita con cita sus contradicciones. Relac relativamente buenas reglas de citado. Sí, sí, Pone comillas. Van a pasar sobre mi cadáver antes de que yo diga todes. Corchete, puntos suspensivos corchete. Yo pondría y todis. Cierra comillas. <risa> graficando un poco la contradicción la en la en la misma eh, en el mismo párrafo. Daniel Alberto García, como muchos más y como también hizo Mauro Díaz, dijo, ¿me equivoco? o dijo todos. José Ramos dice, "Despreciar el lenguaje inclusivo", todo bien. Decir que Macri de derecha Cuando en los datos duros Aumentó el déficit para pagar planes y subsidios Es el razonamiento de un progre Que usa la palabra todes Y tiene el pañuelo verde atravesado en el cerebro oh, Pero entró la grita, la grita de una manera De la peor manera la eh, ter... Queremos avisar a, a la audiencia Que en esta entrevista habla de otros temas Que nosotros no tocamos sí, sí, sí, Porque no nos interesa la opinión de Alan pauls Sobre la política nacional danfer dice Cambiemos no cambió nada ¿Qué? <risa> Es populismo de pseudoderecha Populismo al fin Es el razonamiento del prejuicio Que no ve las medidas de Fonso y Ivanov, Ivanovna Scher Dice Che, este chabón Allen Es lindetipe <risa> <risa> estuvo, estuvo bien Allen <risa> Che, este chabón Allen Es lindetipe ¿eh? <risa> No, no, la no, descansada Que se está comiendo a ver qué más dice Todes boludites Se hacen los cool Con su lenguaje inclusivo Todes boludites Adrián ¿Igual? La Hood dice 100% de apoyo Si esos desviados Y letrados sí. Quieren hablar Como personas Con daño cerebral <risa> Es su problema Y son Libres de hacerlo No, no, no bueno, liberalismo. liberalismo Liberalismo Por mi parte Voy a seguir usando El castellano <risa> Ay, Dios. ¿Por qué la gente le toca esa fibra de defender no le el molesta, lenguaje ¿no? si todos hablamos como el orto? O sea, no entiendo. Género humano, dice Daniel Ricardo Bauza. ¿Sexo? Hombre o mujer. ¿Resto? ¿Todo el resto? Es marxismo cultural. Me encantó. Tremendo. Marxismo cultural. Bueno. Eh... Edgardo Genini dice, no va a ser necesario, dado que no puede impedir nada. Partí... Pensemos que el subgrupo de gente que entra a leer una entrevista a Alan Pauls ya es limitado. Sí. O sea, hay gente que le interesa la literatura o que tiene algún algún interés particular. Pero hay un montón de comentarios, ¿eh? Hay un montón de comentarios, sí, sí. Bueno, otra cosa dice Alejandro Corsi. Todas todos con el to, todos con ar, con arroba no es lo mismo que todes. Apá. Todo es parte de un concepto reduccionista, ah, wow, bueno. se a hacer el mientras que todos con arroba contiene una idea acumulativa. La arroba es una especie de superposición de la A y la O, que produce no digas, una síntesis por fusión wow, en un plano diferente del plano de Pará, ya está en el congreso ese que El origen claro. es el lenguaje hablado y la fusión final se da en el lenguaje visual. Beso. Todos con arroba es un transvasamiento enriquecedor de oh, serificados. Sí, Todes es una reducción que empobrece el repertorio del lenguaje. Basta, basta. Tenemos a Oscar Roca, que eh, algunos le dicen que es un poco gorila, eh, porque él dice, o sea que si la es inclusiva, presidente sería lo correcto, y no presidenta como decía la negra. Ok, dale, acá. Cochera en venta a Menábar al 1100, Belgrano, Capital Federal dice Yo lo que no soporto es las guerras, la pobreza, la discriminación, el racismo, la corrupción, etcétera te lo dice Cochera en venta. Ah, poniendo en, en eje las sí. cosas cochera que El lenguaje inclusivo no mató ni lastimó a nadie. Hay otras cosas más importantes de las cuales ocuparse. Claro, a mí no me gusta el lenguaje inclusivo. Bueno. Quizá Mi... es el que con el que más estemos de acuerdo... <risa> Miguel Alberto Cochera Córdoba dice No hay que por el pito Más que lo que el pito vale Son un grupo de boluditos snobs Que se divierten con pavadas Lo mejor es ignorarlos o hacerles llenar Un currículum de trabajo A ver si se animan a su ridículo lenguaje Adhiero a Alan El lenguaje inclusivo es una suena porongue <risa> Otro le dice totalmente de acuerde Y un tercero le dice muy buene je, Jejeje <risa> Aparte, el lenguaje <risa> inclusivo lo que genera es que la gente que lo odia y lo, lo quiere usa. usar irónicamente, <risa> sí. lo usa como el ojete. Ah, buene, no hay que usar buene. Juan Manuel Delfino dice, ¿quién sos...? Bañes. Bueno. Eh, basta, ¿no? Basta, basta. ¿De qué, de qué, de qué diario es esto? Eh, Infobae. Info Info Info cultura. ¿Igual ustedes están de acuerdo con que la arroba es mejor que la e? No. Porque para arroba, mí lo que, lo que decía en el fondo es tarado ese que dijo para la rara, la arroba no se puede leer, la es sí. y la X tampoco, es una cagada. Yo soy más de la X, pero más por por costumbre. Costumbre. Sí, yo escribo con la X y no, no hablo no en lenguaje inclusivo, pero cuando ocasionalmente lo uso y, y queda raro porque lo digo se raro supone, uso la E. Se supone que igual el todes eh incluye Y dice, géneros, más géneros que la A y el Elo, claro, claro. Que, Masculino sí. y el femenino sí, sí, sí. Yo sigo diciendo todos y todas Y, ¿Y me este? dicen cristinista Sí, sí, sí. obvio Ah, oh, mía ¿Vos, Pati, tirás una E? No mucho, me, me resulta un poco ajena Trato de incorporarla Pero la verdad que me... ¿No te pasa eso cuando la tirás? Decir, yo lo digo rarísimo sí, no. sí, sí, Me sí. resulta extrañe Como decir, mirándome desde afuera Diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que dijiste? Todes"? Sí, sí, sí dijiste, Es chiques? extrañe ¿Estás, estás haciendo un chiste no? es, verdad, es verdad que por y ejemplo Vía WhatsApp hubo eh, en algunas eh, formas de escritura Uso más la X sí. Pero por otro lado estoy un poco en contra de la X Porque no se puede leer y terminás leyendo todos uh -huh. O por ejemplo res, Vi en la calle un tipo en afiche sobre la marcha del hambre contra el hambre cubano el otro día y decía 48% de los ni niñix eh, son pobres. Right. Y uno lo lee le niños. Mm -hmm. No lees niños y niñas Eso o niñes. Niñes me gusta igual. ¿Te sí. gusta niñes? niñes me no, re claramente re gusta, ¿sí? de palabras en la ni, la niñes e queda re bien poneda. Queda mejor. A mí, niñes. Chiques queda como Chiques vos. me queda encanta, raro. ¿eh? A mí no, chiques, chiques no, me encanta. Chiques. No, pero, chiques. No, no estás hablando en serio si sí, dices chiques. chiques Chiques, claro Y los chicos tampoco Pero A línea, los sí. chicos tienen hambre <risa> no. Ahí estás hablando en serio Solo hambre. estás hablando en serio cuando decís que los chicos tienen hambre <risa> Bueno, vamos a seguir escuchando Señor Tomate Esto es eh, del primer disco eh, largo De la banda, el primer long play se convirtió rápido en un clásico y además lo hemos visto convertirse en una canción bandera de la diversidad. Estoy con Luciano Leitão que ya en el están en el estudio de Radio Nauta de Ritmo de Vida del año 2008 vamos a escuchar Salir todas las semanas. <música> saquemosnos el peso pesado por ir a contra mano si ya soy así Que me veas así niñez el año pasado dos niños de cada 10 no festejaron su cumpleaños cuatro de cada 10 niños no escucha cuentos el jueves 27 de septiembre a las 14 horas marchamos desde plaza moreno a plaza san martín junto a más de 30 organizaciones de la plata de berisso y ensenada que trabajan con niños niñas y adolescentes ya, ya, ya. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta, FM 106, 3, Radionauta FM 1063 Radionauta.com.ar La Tercer Mon Gritándole a la Nada Me acuerdo que era verano, eh, año 2003, yo estaba grabando unas canciones en, en mi casa eh, que las publiqué, por así decirlo, la, las grabé en un CD, en un CDR y a eso le eran siete canciones. Y a ese conjunto de canciones la, la llamé Señor Tomate. Eh, que para mí era eso, era como a ese grupo de canciones. En ese momento igualmente nos juntábamos en casa para guitarrear, caían amigos y bueno, muy muy muy lo que pasa acá en la Plata, viste que cae a la casa de alguien, lo unos mates o una cerveza, te quedás ...largas horas en esos momentos... ...una vez... ...después de esa grabación... ...que la rep repartí un par de CD's... Eh, ...me crucé con un amigo Santi... ...y me dice... ...che, ¿no querés venir a tocar? ...el domingo voy a hacer un, un evento en casa... ...él hacía... Una, ...unos eventos a la tarde... ...que se llamaba Menas Tardes... ...donde tocaba gente... ...había feria... Eh, ...comida... Y bueno, así que ensayamos con los chicos esas canciones. Cert, eh, Sertralina, Serenate Cielo, eh, no me acuerdo bien. y eh, Esas fueron las primeras canciones que tocábamos. Y nos llamamos Señor Debate, como el disco, porque en realidad eran las, las canciones del, de ese disco. Y, y al toque salió otra fecha y ya empezamos a ensayar y bueno, y así salió como sin pensar que realmente sin pensar que íbamos a armar una banda Bueno, 1905 en toda la República Argentina escuchábamos a Poli de señor Tomate y estamos con Luciano Laitó que nos trae su columna eh, mensual de rock platense. ¿Qué tal Lucho? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, eh, coincidís con nosotros con que señor Tomate es una de las mejores bandas de la plata? Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Eh, a mí no me gustan mucho los de Mejores y Peores, pero sí, es una de las... Uh. A mí me, me, me encanta Señor Tomate verlos... no soy Ahora no soy tanto de escuchar otros discos, uh -huh. pero me encanta la, la experiencia de verlos en vivo. Sí, es verdad. Eh, sí. Es como muy... es muy emotiva y tiene como muy, muchos climas diferentes y que es algo que no logran muchas bandas y que está, digo, muchas bandas, no solamente de la plata, ¿eh? sí, sí. De, de todos lados, del mundo de, mundial. Del mundo mundial y bueno, además, bueno, hemos estado escuchando algunas canciones, politiendo las canciones maravillosas. Sí, vale. eh, así que sí, pongámoslas entre las mejores y, y bueno, ya que están por cumplir que está, están cumpliendo 15 años, eh, es una buena manera de de ponerlos ahí, ¿no? Yo? Me parece bien. bueno eh, también consideren que es una de que mantiene esta característica o esta importancia para el rock platense a pesar de no haber no sé triunfado por explotadoificado de explotado, igual yo solo pondría lo relativizaría ¿eh? Eh, señor tomate de, de esa generación de bandas que ya lo hemos conversado este año que es un poco la, la post de eh, cambio de milenio y sobre todo la post Cromañón, aunque ellos ahí poli contaba que eh, la idea de Señor Tomate, que no era una idea sino era un, un impulso que fue de ella es del verano de 2003 eh, es una de las bandas que mejor le fue por fuera de los límites de, de La Plata eh. es una banda que eh, siempre eh, y sigue haciéndolo, tocando mucho en, la, en lugares de Zona Sur eh, donde han hecho muchas amistades donde grabaron su disco allá en la Tierra, también en un disco de en un estudio de Adrogué. Es verdad eh, que hay gente que aparece, por ejemplo, el Cadete Pedro Rosen Black en su Instagram, está escuchando al Señor Tomás. Es Bueno, y un colega, un que conozco hace poco, un amigo Ariel Pucax que, que vive en Buenos Aires, dice, "Ah, no", vio el post del programa de hoy dijo, "Ah, no sabía que eran de La Plata." Mira. Y me yo me acuerdo de cuando hacían el cover de La Velvet Underground. Mira. O sea que han tenido por ahí un recorrido más subterráneo porque de eso va a hablar poli en un audio también eh, siempre ha costado mucho ubicarlo hacia Señor Tomate no eh, claro. es, una, es una banda de qué o, o, no, de, señor o, Tomate. o una banda de qué no es digamos. y es una banda eh, es re folk es, es la más folk de acá de la plata bueno. tiene todo una cuestión en la producción y en un montón de cosas que es indie pero es una banda indie platense Señor Tomate no decís eso tan fácilmente una sí, tan y, tiene, clara. y tiene mucho de lo que hablamos en la edición anterior hablamos del Indio solar y, y nos tuvimos que retotraer a la cofradía de la Flor Solar y sí. es una de las bandas que más mantiene ese espíritu no porque sí, si bien sí. las canciones son mayormente de poli en un origen recién hablábamos fuera del aire de, de las visuales de, de todo el concepto estético que es de pitre de peter milenar que se que, cree también en muchos murales en la ciudad que también toca en, en la banda hay otros eh, grandes músicos como alberto era como edu morote que han participado en muchas otras bandas este y que forman parte y que se reúnen y, y, y construyen esta cosa extrañísima que se llama este señor tomate y es bastante también este subterránea ¿no? ¿No? Eh, generalmente por ahí no tocan mucho, sobre todo en esta en estos últimos años, no tocan tanto pero siempre tocan en lugares de, de medianos a grandes dentro de lo que es La Plata este, es y tienen un público muy fiel también sí. eh, eh, así que bueno de esas cosas hablamos con Paul y le invitamos a que viniera hoy eh, a tocar unas canciones acá porque el 20 de octubre Señor Tomate va a estar festejando sus 15 años en el Galpón de las Artes Eh, pero no podía porque justamente estaban haciendo algo de esto, estaban preparando la escenografía en este mismo momento, en el Galpón de las Artes, no para, para lo del 20 de Octubre, así que nos estuvimos eh, mandando algunos audios de Whatsapp, eh, que es lo que escuchamos y es lo que vamos a, a escuchar también ahora, y que habla justamente de, de eso, de esa de esa categoría que le que les pusieron de Fall Psicótico y por qué la adoptaron. Lo de Folk psicótico Salió de una reseña Que nos hicieron Me parece que cuando sacamos ritmo de vida Y medio que nos encajaron Ese ese género inventado Que nos pareció como muy gracioso Y lo, lo empezamos a usar este Porque nunca sabíamos Qué decir No es tan fácil definirse eh, Por más que Obviamente estemos dentro de todo viste Tampoco es que Vamos a inventar cosas Hoy en día Podemos versionar o, no sé. Señor Tomate, una banda de La Plata Que hacen rock psicótico Me pareció Increíble eh, También obviamente eh, Estuvimos en la escena Del indie platense Porque bueno Estábamos en ese momento Y Y, y bueno, también, qué sé yo, no sé, como que nos metieron dentro del indie platense. A mí me gusta mucho la idea de no poder definir, me parece los más cercano a la libertad. Tremenda, Poli. Qué, sí. qué parcimoñosa y qué voz eh, ronca. Sí, y, co y como en las canciones, viste, la pone sí, al ángulo. Sí, o sea, sí, sí. Es no nos pueden clasificar, es lo más cercano a la libertad. Está buenísimo. Pum, adentro, ya está. Y eh, nos pusieron en el indie platense. <risa> <risa> como bueno, y no, no, no, no está en contra. Como bueno, buenísimo. Pero... Eh, claro, Justo sí. estábamos ahí en ese momento. Sí. <risa> Sí, eh, para repasar por ahí quien no conoce eh, Señor Tomate repasemos que la banda empezó ahí como contaba Poli en el primer audio, en el 2003-2004 sacaron 12 P's en esa época que P's son como le llamamos a los discos cortos, digamos disco de 5 canciones el primero se llamó eh, La Fruta Desquiciada, en el año 2004 salió ese a fines de 2004 en el 2005 sacaron Júbilo y Sorpresa y después hay como un un salto ya hasta el primer disco eh, más eh, profesional por llamarlo de alguna manera o que tuvo un recorrido más grande que fue Ritmo de Vida en el año 2008 y después eh, ya vino una cola un disco que eso no sucede mucho acá en, en Argentina, es una es una tradición yankee eh, que se llama Split que es que se juntan una o dos o, o más bandas a hacer un disco en conjunto eh, eso lo hicieron en el año creo que 2009 brito eh, viaja al Cosmos con Mariano Llaman y los hombres en llamas y señor Tomatis le pusieron el Split, castellanizando un poco el, el término sí. eh, anglosajón. Gran disco y, y seleccionado grandes bandas y eh. sí. Y ahora bueno también hablábamos fuera del aire de, sobre el disco de poli y prieto de, de boleros y bueno ahora adquiere otro otro valor el disco ese también eh, es un, es un muy buen disco que quedó ahí digamos no que no tuvo mucha mucha repercusión y hoy está un poco olvidado pero tiene algunas eh, grandes canciones por supuesto es bastante bueno va viene no porque sí. en algunas eh, se nota mucho más la eh, la pluma de Prieto, y en otras muchas más la de poli o la de Shaman. Eh, pero hay una que es indiscutiblemente de poli que es eh, la última, que se llama Papá, que habla de un, de un padre está deprimido, está, es una típica canción de, eh, de poli Y después ya vino Allá en la Tierra, eh, del que ya escuchamos alguna canción, que se lo grabaron con, con Ray Fajardo, el que fuera eh, baterista de, del otro show. En, en el estudio de en su estudio de droga y después ya vino eh, augurio que es el último que salió en 2015 si no me equivoco eh, que eso es un quizás es el, el más el que más se, se distancia del, de lo, del resto de los, de los discos de, de señor tomate eh, y bueno con todo ese recorrido ahora van a celebrar sus 15 años con este este show junto a cumbia queers y Paz, en el Galpón de las Artes. Eh, y otra cosa de, de las que me gustaba la idea de preguntarle a, a Poli era eh, por el tema de los shows en vivo, ¿no? Por esto de que hablábamos de, de, de cuán intenso es ver a Señor Tomate en vivo eh, y cómo se ha ido agrandando eh, eh, el animal a lo largo de, de estos años sobre los escenarios, y sobre eso nos contestó Poli. Tocar en Señor Tomate... Eh, para mí ha sido una experiencia eh, Como No sé Como mágica como No no, no lo puedo describir muy bien eh, Vos hablas de, de Catarsis y yo creo que sucede eso A mí por lo menos me sucede eso A, a mis compañeros también No somos las mismas personas eh, Cuando estamos tocando Y eso está muy bien Porque eh, Ese momento es es como es totalmente explosivo no no puedes estar igual que hace 5 horas y estabas no sé eh, en otra eh, en ese momento estás eh, con una especie de, de explosión eh, atómica dentro de, de, de tu mundo y y obviamente con, con la idea de eh, ...más que nada de, de la comunicación y de, de estar con la otra persona... ...que viene a ser el público, por así decirlo... Eh, ...como una especie de, de unión extrasensorial, no sé... Un poco, ...un poco mística, pero no no es la idea, pero... Eh, ...no sé cómo definirlo, pero sí no estás igual... ...yo no soy la misma persona cuando estoy en el escenario... ...pero porque no puedo ser la misma persona... Porque tengo un grado de exposición enorme eh, y porque estoy diciendo otras cosas que tal vez en él en, en, en lo cotidiano lo digo de otra manera entonces sí funciona como modo de catarse me acuerdo siempre que cuando alguien escuchaba poner no sé yo le hacía escuchar algo de, a alguien que no conocía la banda y y bueno, esta es la, banda, es la banda que tenemos y la música que hacemos y después nos veía en vivo, decía, claro, nada que ver porque nos, nos, siempre nos fue difícil también eh, porque tampoco es tan fácil grabar como tocas en vivo eh, que porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? entonces ahí también te das cuenta de que de que la música puede ir por tantos planos diferentes siendo así la misma canción se puede ir, no sé, por tantos lugares, y esa misma canción te puede llevar a vos a por tantos lugares. No sé, Señor Tomate es algo muy extraño para mí. Tocar en Señor Tomate... Bueno, estamos escuchando a Poli de Señor Tomate En un programa casi dedicado íntegramente a esta banda platense Estamos con Luciano Laitó um, Que... De vuelta, que parcimoñosa Tremendo todo lo que dice Sí, se tomó unos... Eh, yo le mandé las preguntas como a a, mi, a media mañana Y me dijo a la, a la noche las respondo Así que eh, bueno... Eh la noche, donde uno puede reflexionar mejor se tomó un tiempo para la Tercer Month y el tercer. un orgullo la verdad vamos a escuchar una canción de Señor Tomate por favor, te parece Lucho esto es Sertralina de la fruta desquiciada de 2004 y seguimos con más like todo, Señor Tomate y la Tercer Month Despertar Sermon. ¿Te calienta que seamos tan pelotudos? 1924, seguimos con Luciano Leitó en La Tercer Armón o maneja señor Tomate y mmm, nos hablabas fuera del aire Lucho de lo próximo, lo que se viene, lo que viene, lo que viene en fútbol de primera sí, me, me señor Tomate. Sí, me siento en Fox Sports Radio porque sí. estoy como haciendo el programa con el celular en la mano. <ríe> qué lástima, qué lástima. ¿Qué que que tal no, gambeta? No. no lo pude saludar. Tenemos <ríe> al señor Marcelo Benedetto que va a tener toda la información sobre el San Paolo y el futuro de la selección. El pollo Bot. Um, Sí, eh, además de, de lo que pudieron escuchar, eh, poli me contó que, bueno, además de esta fecha del 20 de octubre, para celebrar los 15 años del señor Tomate... Va a ser un fechón eso, ¿no? Para mí sí. Ya tiraste esa que están haciendo una, Ahí... una escenografía. Sí, sí, sí. 20 sí, días antes. 20 días que... antes, sí. Eh, y bueno, van a estar las cumbia queer también, que no buenísima. Fiestón. Eh, pero bueno, además de eso, están trabajando en canciones nuevas y las van a presentar antes de fin de año eh, un disco corto va a ser, pero eh, canciones nuevas eh, Cosecha 2018 de Señor Tomate va a haber así como también va a haber eh, me confirmaron ayer en un lugar donde me encontré con el Señor Tristán <risa> eh, ¡Qué bárbaro no esto! Digas más, no digas más Nuevas canciones de, de monstruos se, se avecinan eh, y también de el cielo, bueno, de la segunda parte del año... El resurgir, de los muertos vivos. la nueva oleada. Qué bárbaro, ¿eh? Banda, sí, aguanta. Personas de 40 años con hijos sí, sí haciendo rock and roll. Bienvenidos. Muy bien, muy bien. Ah, eh, te iba a decir algo muy bien. Bueno, no, ah, sí, te quería preguntar por eh, Yaman eh, Herrera y, y qué relación tiene con Señor Tomate. ¿No, no está desde los inicios o sí si no. No, se suma porque, después Claro, se suma eh, después Es como sucedió Un poco paralelamente al, al, Él fue muy importante Como Él se terminó integrando como músico eh, Estable Sobre el escenario eh, De Señor Tomate eh, Pero antes de eso, bueno, tuvo un rol En, las, en los controles Vamos a, a, a llamarlo así Como productor de, de varias de las primeras canciones de de señor tomate Así como hizo con la patrulla espacial y también en su momento con el matón policía motorizado. Eh, en esta última parte eh, está más eh, alejado, él se fue a vivir también lejos de acá, eh, al sur. Así que, eh, pero bueno, siempre el, el, digamos, el, el corazón de, de Señor Tomate siempre está ahí latiendo entre Poli, eh, Edu Morote, el baterista. Eh, Ale Bertora, multi trompetista, tecladista, eh, que también tiene un, un disco solista muy interesante del año 2009 creo que es, que se llama, eh, no me acuerdo cómo se llama el disco, pero él lo firma como el Ale, todo junto, eh, y Peter, Peter Milenar, que es eh, la cabeza detrás de, de toda la estética de señor Tomate y que en vivo también eh, hace coros, eh, armónica. Lucho, ¿tenés alguna explicación más o menos concluyente sobre qué es el canto gutural de Shaman? Y segunda pregunta, ¿te animás a tirar una, una imitación? No, no, nunca lo he intentado y no te diría por ahora. Menos claro. eh, al No, es un, no lo hicimos, eh, Nosotros lo hicimos, nosotros lo hicimos. ¿Saben qué? Eh, escuchando... Eh, Sin Automate para este programa Descubrí en un tema que ahora no me acuerdo cuál que, ¿Canto Butural Secreto? Sí, que lo está haciendo muy de fondo <risa> en la, Y que, lo está, ¿Y que eh, se lo escuchó al revés que, No, no, no, pero que en la mezcla quedó muy de fondo y, y que es anterior a después cuando se conoció Él, que fue sobre todo en el disco plateado de él eh, Que ahí lo, lo saca Muy a flote, pero evidentemente lo estaba ya trabajando Antes ahí en Señor Tomate, Y me sorprendió eso, no me acuerdo claro, venga, Es como un superpoder eh, No, es una es una técnica Él una vez lo contó en alguna entrevista eh, Es una técnica, creo que de Voy a decir cualquier pavada En realidad porque es, es impreciso Pero como de una comunidad indígena De Himalaya Algo por ahí este Que él la... Asiática Sí, sí, sí, que él la... El, investigando en la le encontró en YouTube la, la empezó a practicar y le empezó a salir y le empezó a usar. Eh, después él también eh, lo ha contado creo también en alguna entrevista se se cansó un poco eh, de sobre. chiflar con el estómago. <risa> no, capaz no, capaz no de hacerlo él, pero sí que le preguntara, no, ¿qué claro. llaman? Che, llaman? Bueno, flaco. Bueno, pero si te ¿estás chifla el, estómago, con el estómago, cómo no ¿Cómo crees que no te pregunten. O sea, es muy bueno, particular. para se vos cree, era muy natural. Yo no te pregunten, y no chiflé con el estómago. Che, <risa> sí, claro, un taxi con el, el sonido no. le, da, le da un toque muy particular a las, o sea, obviamente que si lo usa todo el tiempo en todas las canciones es, es medio denso, pero es un sonido que cuando lo escuchás tampoco podés saber si es de un instrumento o sea, si vos no sabés quién lo no, hace, no, no, no decís Ah, listo, es una flauta o ah, listo, es tal cosa Es muy raro Yo creo que lo escuché por primera vez En, en el auditorio de Olga vázquez Cuando Watcho, en, ¿no? en el primer fechón Del festival fechón? Festival de de, LOL, de Radionauta Sonido prevalece, Sonido prevalece sí, sí. Número uno Que, sí, estuvo, que fue volumen uno, volumen era que eh... un fechón Sí, creo que fue la, la, la primera y la mejor La eh... mítica Sí, fue shaman guacho su guitarra mágica porque estaba él solo. Uh -huh. eh, guacho, ¿Sos ¿Sos ¿Sos ¿Sos intervenido. ¿Sos? ¿Sos? Guacho y desde eh, Montevideo, Uruguay, los buenos muchachos. Bueno muchacho. Ay, sí, es verdad, esa fue la verdad, fecha. Tenemos... Un fechón. <risa> tenemos tenemos un saludo de... Un saludo a la comunidad ahí. También le quiero agradecer a, a un amigo mío, Juan Bautista, que estábamos este, reconstruyendo la primera vez que vimos a Senor Tomate, muy cerca de aquí de Holga vázquez en un lugar que no podemos recordar ninguno eh, cómo se llamaba ni dónde quedaba exactamente, pero era 1262-63, por ahí un pasillo largo, horrible. Y estábamos ahí entre 2004-2005 fue... Eh, el eh, joven Luciano la y ahora se, parece tipo Homero joven. Un señor tomate de en ese en ese momento creo por los chicos que era el lugar no podrían ser más de 5 eh, y me acuerdo de Poli eh, que tenía una una remera que era como un pijama eh, pintada con aerosol rojo así medio a lo Charlie García. Eh, no me acuerdo qué canción tocaba. Te pusiste y nada, nostálgico. No, pero me sorprendió que me dijera Mi amigo que fue tan cerca de los orígenes De Señor Tomate, yo creí que ya tenía Un claro. recorrido un poquito más largo Pero no, es ahí nomás cuando... Desde cemento. Desde cemento Vamos a escuchar a Poli y este saludo Habla al pueblo argentino Poli de Señor Tomate Quiero agradecerles por el contacto A la gente que nos ha Acompañado En estos tiempos, todos estos años Eh... El 20 de octubre ojalá puedan estar y que festejemos, qué sé yo, que por lo menos la alegría es nuestra. La alegría tiene que ser nuestra siempre. Y, y bueno, mando un saludo a la gente. Muchas gracias. Una, una hermosura. Es impresionante. Un saludo la gente. Un saludo a la gente. No, a a la gente. El, sí. Poli for Presidente. Gracias Lucho No, por nada Te esperamos la próxima Y, y nos vamos a escuchar Otra canción de Señor Tomate eh, Un temazo absoluto De todos los tiempos Esto lo decís vos, eh No lo, no lo digo yo No se dice más <risa> De su disco más profesional Producido por eh, rey Fajardo O Ray Fajardo En el estudio Quinto de Adrogué Del disco Allá en la Tierra Del año 2012 Vamos a escuchar Dibujo un corazón, esto fue Señor Tomate por Luciano Lighto que difícil elegir una canción de Señor Domate. Eh, eh, ponerle Sertralina, que es eh, una canción re, o sea, que tiene muchos años. Para mí es una canción divina, a mí me encanta esa canción. Y también te puedo decir una, una de las últimas canciones que hemos grabado, que es Asilo, que a mí también me, me encanta. O sea, son totalmente diferentes. Una se grabó en el 2003 el 2004 y la otra hace dos años tres años también podría decirte la palabra macabra o doña doctora o qué sé yo eh, aire caliente no sé me es, es difícil elegir una canción estamos en la web radionauta.com.ar ¿Por qué legalizar el aborto? Porque la maternidad debe ser una elección y no una imposición del Estado. Porque es una deuda de la democracia. Porque está en juego nuestra libertad. Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Porque una Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia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 Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radio Nauta 106.3 No, no y no Ahora en la tercer mon ¿Por qué no?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 de Polly, donde elegía eh, su canción preferida de Señor Tomate. Qué, qué difícil debe ser tener que elegir tu, tu propia canción favorita que vos misma hiciste. Sí. Una tarea difícil. Todas horribles son mis canciones, diría yo. Si fuese yo también, bien. diría no, la verdad que preferiría que nadie me escuche. ¿Qué haces ahí abajo, Triton? ¿Puedes subir, ¿Puedes al, subir? a la mesa? Puso al micrófono, mae. ¿Solano puede dejar de jugar con el micrófono? ¿Puede salir de tu agujero interior? Bueno, no. se cumplen 20 años de el mejor disco que nos dio nos dieron los 90. Que nos dieron los 90, no estamos hablando de Nevermind de Nirvana ni de Sonic Youth, de Alta Suciedad de Andrés Calamaro, sino de ¿Dónde están los ladrones? Shakira. ¡Qué eh, descaso! Disc Discón. Basta. <risa> Basta. O sea, ¿te acuerdas cuando te tocaste un temita de Shakira al final de un programa, trajiste la guitarra? Sí. Gran momento. Sí, me, me acuerdo, me acuerdo que eh, en algún momento lo quisimos instituir como como un cierre de programa. cierre de programa tocar la guitarra todos los pro, todos los fines del programa. El año que viene Ojo, una no canción de Shakira va a ser el cierre del de tercer mundo. Ah, bueno. Idea. ¿Qué te contó? ¿Cómo sabes? Bueno, lo tiro, lo tiro. Así que la verdad que le mandamos un saludo a Shakira. Yo lo tenía en cassette, ¿a dónde están los ladrones? Y después me compré Servicio de la Lavandería en en CD. Mira, ¿ustedes prefieren a la Shakira primera o a la Shakira Piqué? No, a la, la primera, primera, la original, la única, no, la imbatible. La impativa, duda, ¿no? Shakira anticapitalista. La mismísima. ¿Y esta Shakira qué es? ¿Una traición o una evolución? <risa> la de ahora? Sí. Y una Shakira que es producto de la industria discográfica. Sí. ¿Hay más rupturas de continuidades en la Shakira actual con comparación con la primera, la de pelo sí, rojo? Sí, yo creo que hay más. Sí, más hay realidad. más rupturas de continuidad. ¿Qué continuidad? Bien. Era, era la algo... de pelo rojo de Era, era muy morocha, particular. Entonces, sí. Era morocha. Era morocha medio roquera. Era contestataria. Claro, era medio contestataria. <ríe> y ahora está siempre en jaulas. Sí, ahora <ríe> entonces... Y ahora es como una es una Po, una, un exceso de poses sobre sí mismo o sea, se la pasa haciendo ese paso que le desgar, de, se coloca la cadera en situaciones que no tienen sentido, como que no, no, ya está, está abusando no, de su de propia, propia mente flaca. Eh, analizando su arco argumental, su, el desarrollo de, de su... De, ¿De su vida, de ¿Su, su biografía? De su historia como artista, hizo un carrerón, una, una gran carrera sí. musical, sí. pasó de... de de ser una cantautora contestataria a una ahora la reina del pop latino. Estamos salteando en un momento, un momento intermedio tremendo que es que se con Antonito de la Rúa. Sí, sí. En Incluso, el 2001. ¿Cuando era contestataria no salía con Antonito de la Rúa? No, no, esa es... fue su, su inicio no. del, de, de de la etapa más comercial que es justamente este disco claro. eh Servicio de lavandería donde dedico una canción a Antonito, hacen el videoclip de hecho, ¿Dónde están los ladrones? Es el segundo disco de ella uh -huh. Y el anterior es Pies descalzos en los blancos sí. Si no me falla la memoria ¿Querés que la cantemos? <risa> canten, canten no, ustedes, son que, son, que son dos discasos Donde claramente hay un crecimiento Es un... Luciano Laitó diría que eh, ¿Dónde están los ladrones? Es un disco más profesional <risa> En palabras de Luciano Laitó Y de casa Sonia Blancos. Bueno, es una una proto Shakira. Así es. Pero no vamos a hablar de Shakira. No, a pesar no. de que salió hace 5 minutos, claro, no voy a hablar con Alan lenguaje incluido. Ya lo dijo. Vamos a um, con esta canción de fondo? ¿Seguna Shakira? ¿Qué, no, qué, qué discazo, qué álbum. Mucha armónica. Nos visto vi por ahí. <risa> <risa> bueno, Chicos, chicas. Tenemos tenemos no es Tenemos no es sobre las películas de acción... Nada que ver. ¡En otro orden, en otro Hablando planeta! Hablando de Shakira. No es de colombianos. Cambiando en otro orden de cosas. En otro plano de la vida. Tenemos no es sobre las películas de acción yanquis. Bien, bien me gusta. Esta mesa, esta, este tridente... Sí, en plenario. Se declara en contra de las películas de acción norteamericanas. el operador creemos que también por esa respuesta lo vamos a interpretar como que también se declara no, Hay algunas en que son buenas, pero en general yo declaro que muchas no las vi, no, muchos son clásicos un... no las vi. Pero por qué son no un... las viste? Porque no, no te gustan. No, no, qué sé yo, cuando sos niño no no, niño, no tenés niña, sí. no tenés eh, demasiada lección sobre qué películas ves. Están ahí, las ves. Y eso que te pasan por Telefe y como que yo nunca las vi, duro de matar, no, eh... que la pasaban en Telefe hasta la hartazgo. Claro que la pasaban sí. todo el tiempo. Duro. ¿Cuál era la otra? Hay otra eh, eh, La de Jean-Claude Terminator Robocop Bueno, Robocop Tiene alguna Termina Robocop y... tiene alguna una buena Me parece Bueno, Batman ¿Qué no, pero la, Batman ¿eso Batman es eso? Batman, Batman no es, es, es Batman Batman No, es es no sé si entra En película de acción pero... Entra en no, película de superhéroes Son dos géneros distintos pero Las que, Se alimentan vi, mutuamente las que porque... vi muchísimo Las que vi muchísimo Son las películas de acción Que quizá en otro momento Pueden formar parte De los noes Las películas de acción Argentinas Oh, Exterminator 4 Exterminator eh, Con, eh, con eh, la Franchella de Bri Brigada y... de Cola la película ah, no, no vi ninguna, Son como todas es. derivaciones de Brigada Cola, Pero son necesariamente que, En donde aparecen muchas de estas características Pero son irónicas Porque claro. queriendo o sin querer son, son ironías sobre las películas Aparecen actual. ninjas <ríe> Mucho ninja. Mucho ninja como nunca. Bueno. Eh, a ver los no es. No es de la película de Acción Yankees. No sí. a que ya sabes el final antes de empezar a verla. Sí, sí. no nunca el protagonista se va a morir. Tampoco su familia. Que tiene que protagonizar la escena final. Eh, pero, que, pero que va a estar al borde de la muerte seguro. Seguro. Sabés que no va a morir, pero va a tener altas chances de morir. ¿Por qué nunca muere el protagonista? En alguna tendría que morir. Si no se vuelve... En, en el resto de las películas, uno ya sabe que... No es lo más común, pero está la posibilidad de que sí. muera. Acá no está directamente. Pasa que el mismo género de película de acción incluye... O sea, si le va bien a la película, tiene que haber una número 2. Entonces no se puede morir el protagonista. A menos que después sea un ángel o algo <risa> raíz, raíz. O Robocop. <risa> el claro. Constantín, el claro. ángel. O sea reconstruible. Pero es una premisa. No puede morir porque tienen que hacerla 2, si sale bien. ¿Vos decís que es una cuestión comercial? Y para mí casi que de sí. ¿De mercado? Para mí casi que sí. El segundo no es a la explosión permanente de cosas. <risa> todo explota, sobre todo autos. Los autos Pero explotan. ¿Cómo explotan los autos? Siempre explota un auto. Es insoportable. Explotan y chocan los autos. Sí, también. Chocan muchísimo. Se destruyen de diferentes... Me maneras. acuerdo el, el, la vez que vi el de Derribadores de Mitos, ¿cómo se llama? Mythbusters. Eh, cazadores cazadores de, mitos. de Mitos. Cazadores de Mitos hacen la prueba de pegarle tiros de todas formas posibles a un tanque de nafta, a un auto a ver si explota, y el tanque nunca el auto nunca explota, los autos no explotan si les pegan tiros o si chocan es muy raro que exploten un auto, pero en la película de acción explotan. los autos explotan apenas se tocan explotan. explota y aparte explotan otras cosas también, edificios cosas <risa> que decir, como helicópteros, como explotan los helicópteros no, una escena recurrente de la película de acción es cuando el helicóptero pierde su alguna hélice y empieza Se empieza a dar vuelta Empiezan a generar otras cosas en el control de los helicópteros? Sí, sí, sí Mucha explosión Nunca hubo Esto se puede afirmar taxativamente Nunca hubo un helicóptero en una película de acción Que en determinado momento no pierda el control O no está al borde de perder el control sobre su propio eje Le cortan la cola Y empieza a generar sobre su propio eje Pierde alguna parte vital para su funcionamiento Bueno, eh, las explosiones son un clásico de la película de acción y comengamos que si bien es un recurso que se puede usar, abusan de ese sí, recurso, sí, abusan sí, de sobremanera. Sí. Eh, tenemos otro no que podría ser un subno del primer no, es no a que siempre el protagonista safe de heridas graves, lo acorralan pero nunca le dan un tiro, explota algo cerca pero él se va caminando con un trote leve ni un rasguño a menos que se quede ciego. ¿No ciegos los protagonistas la película acción? No. No, no. No, no, eh, no les pasa nada, nunca. Lo que hay también es un eh, dar vuelta al partido en el último minuto. Sí, viene, viene perdiendo como loco. Y... Viene perdiendo, o sea, todo es un bajón, está por caerse y cuando le está por pisar el último dedo con el que lo sostiene... ¿Del de, precipicio? Del de, de, de precipicio, él Chau. hace una vuelta, carnero, y lo tira al malo. Y... Al villano. Acá entran, entran todos los no es posibles sobre las formas de la pelea en, sí. la, en la película de acción, que son contrarias a cómo evolucionó la pelea en la historia de la humanidad. Que empezó a golpe de puño y terminó con arma de destrucción masiva. En la película de acción empieza con arma de destrucción masiva, y se van cayendo, la... van quedando lejos del alcance y termina siempre a golpe de puño. Está la escena donde va a agarrar el arma y le pisa, sí, la, le mano. pisa la mano. Sí, y la, el, pa la, tirado, patea, la patea lejos. No hay más armas Tan cerca pero tan lejos de poder destruir al enemigo Sí eh, Otro no no a, a que a pesar de que las películas de acción Tratan sobre guerras desatadas Entre enemigos declarados El personaje principal está dispuesto a salvar a su enemigo Si la situación lo sí, demanda Sí, hay códigos, hay códigos. <risa> Código de delincuencia Porque El protagonista siempre tiene códigos Pero su enemigo nunca tiene códigos Excepto claro. si el enemigo es extranjero Que ahí sí <risa> hay que matarlo como cucaracha eh, si sí, igual a mí me conmueve cuando el malo se vuelve bueno y, y lucha codo a codo yeah, contra un segundo sí, malo sí, sí, más malo que antes. Que, es más, que es más malo que claro, claro. Sí, sí, una alianza entre... Aparece no, Jair contra. Bolsonaro. Sí sí, claro. sí, sí, Entonces se, se unen Temer y, y Dilma. Y a, y a Claro, se juntan Rocky y Apolo Creed y luchan contra... Como acá, contra que no. Contra el ruso. Y no, vamos a unir con Maza y Tinelli. Claro, exactamente. El enemigo es tan poderoso. El enemigo es tan poderoso. Otro no que también es un clásico de las películas yankis porque como que la ha desarrollado Hollywood sobre todo, sí. es que siempre hay ahí un un patriotismo yankee dando vueltas uh -huh. que bueno, el bueno siempre está defendiendo a la patria básicamente. Sí, lo parece la bandera aparte. Está este que seguramente sea un mito también. Lo del impuesto. Si, por, si ponían una bandera de Estados Unidos por más de 30 milisegundos se zafaban un impuesto. Debe ser un mito, pero siempre ponen una bandera igual. Sí, para sí. mí no sé si es un mito, ¿eh? Hay que hay que googlear. Porque siempre aparece la bandera en lugares extraños. Uh -huh. No sé, hay que ver, hay que ver. A mí me gustan mucho las películas de superhéroes que no pertenecen del todo a, a, a, a esta categoría que estamos revisando, pero tienen mucho punto de contacto. Con sobre sí, todo sí. en las peleas. Sí, sí, sí. Salvo que en, en el caso de las películas de superhéroes entran los superpoderes a jugar. Sí, fuertemente. Claro. Pero bueno... Tienen superpoderes, pero al fin y al cabo, bah, pasa que el caso de Batman no tiene superpoderes. Salvo claro, Batman el, salvo es el anti-héroe claro. en algún punto. No tienen ningún superpoder salvo el dinero. Y sí, sí, salvo su capital. Hermoso. Qué poder, ¿eh? ¿Con bueno, ese sí, poder? Sí. es un mensaje ese. Eh, arre. Oh, arre. Oh, arre. Para Alan Pols. Crítica social <risa> en el tercer mod. Chicos, que Batman tenga dinero es un mensaje. Chiqués. No a la heterosexualidad machirula obligatoria del protagonista de la película de acción. Si es luchador, eh, y siempre es luchador, es es porque es una expresión de los macho sí. que es. Y siempre hay chistes sobre la hija del protagonista. Siempre. Está buenísima. Siempre está involucrada la hija del protagonista. Y la eh, familia. Y la familia. ¿Cuándo va a llegar el protagonista de película de acción que tiene una hija con capacidades diferentes? Sí. No, o que no tiene familia. Okay, okay. Siempre tiene familia. Sí. Y, lo, y bueno, y la escena final donde él se reencuentra. La recupera. Él el, recupera a la al familia. Fin al cabo, lucha por el país, pero la expresión de la lucha por el país es para recuperar a su familia. Porque y otro va a luchar sino? Claro. Como el es, las que las que siempre hace este actor Tom Cruise son malísimas. Son imposibles, ¿eh? Bueno, no sé, misión imposible también, pero Sí, la que... sí, odiable, Mel Gibson es el, el, el actor También. de esta película. Pero bueno, Bruce, es... Willis. Bruce Willis, Bruce Willis, Bruce Willis. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Ar... no, para Arnold... no hablar del de, señor gobernador del estado de California, Florida, Florida, de... Florida o no. no, no California. California. Ah. Arnold Schwarzenegger y Stallone. O okay. sí, Que hace poco se juntaron y hicieron toda una película. Que <ríe> no, que debe, como debe Estalón, Schwarzenegger. Es como gracioso, o sea. Sí, sí se arruinen un poco del cine sí está el otro que está el gif que baila que baila Jean-Claude Van Damme, Damme. Jean Jean Damme. que nombre eh? es francés sí. Jean-Claude mi, mi primo era fanático de las películas de Jean-Claude Van Damme una, una el, el aparición Damme. una aparición nueva que está empezando pero de a poco es eh, las películas de acción que tiene una protagonista mujer sí. que sí. es eh, heroína, la nueva heroína Pero son nuevas, son, son nuevas. nuevas. Todavía no son te, con un género. Te preguntás si es progresivo o no, porque puedes una mujer que salva a su familia y qué sé yo, todo lo mismo, pero mujer. Bueno. Eh... <risa> que tampoco se muere. <risa> son muy de los 80 esas películas, ¿no? No, siguen habiendo. No, Pasa no, que han variado sé, pero... también en su tipo Rápido y Furioso. Es una pero película de acción. las clásicas? Sí, las clásicas y los 90. Fines de los 80, principio de los 90. Hay que sí, fechar sí, sí. todo acá porque vale. si no... <risa> Viene el comité editorial y... esto dónde lo sacan? El archivo general <risa> de la nación. ¿Y la bibliografía dónde está? Bueno, eh, no es de las películas de acción yankees. Vamos a escuchar una canción más y volvemos con Con más que Tercer Con el, bloque. ¿Sí? ¿Con el falso bloque corto. Señor Tomate, Asilo. Tremendo. Una de las canciones preferidas de Poli. Esto es lo Tercer Monts. Ya volvemos. Acá no sirven tus armas. Acá no sirven tus armas. A mi lado... que no te hablan, con muebles que no te hablan. Y llegas al asilo sin nadie que te acaricien. Tercer Mon Como vos pero mejor <risa> Seguimos mandando fruta de la Biblia <risa> Un programa más. al aire y fuera del aire habitual. No sé, si la virgen sangra, ¿no? No es famoso, ah, no, es Jesús que, el que sangra. sangra. Bueno, termina la tercera almoja son las 20. Tengo dos horarios diferentes. Tengo 19:59 y 19:58. 19:59. Eh, bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Te no. sentiste rare? No dices a Pati ya. No, no, le digo a la oyentada. Ah, bueno. Bueno, eh momento de brindis. Se volver brindis. Yo ya sé por qué me voy a brindar. Ah, bueno, brindá. por Sancho Bandam. Brindar por el presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Ah, qué obvio y sin limitarlo sino. El señor Evo Morales. Yo puedo brindar por su casaca? Como mm. un subbrindis. Es, es casi. Es eh, otra cosa. Es otra cosa porque puede tenerla él o no. Lo puedo denunciar en la comisaría. <risa> sí, puedes denunciarlo. Bueno, eh yo quiero brindar por Poli. Politano, bueno, señor tomate le mandamos un saludo a la verdad a Santiago Abel, que se nacionalizó brasilero solamente para votar por Fernando Adagi. Adagi. Adagi. Adagi. Eh, Anita Lorenzi estuvo en la producción ejecutiva, el señor Guido Rusconi en la operación técnica. Nosotros fuimos Tristán, Pati y Manuel. Estuvo Luciano Laitó hablándonos del señor Tomate y eligiendo las canciones del señor Tomate que engalanaron este programa... Esta emisión de La Tercer Món Pueden volver a escuchar el programa El lunes de 20 a 22 En RadioCat.com.ar Radio Radio Y nos volvemos a escuchar el próximo Sábado de 18 a 20 Por acá, por Radio Nauta